Eh, chicas, por favor. Perdona, tenemos prisa. Solo un momento. Soy de la radio Onda Joven. ¿Cómo es un chico atractivo para vosotras? Es alto, musculoso, moreno y muy guapo. Lleva vaqueros y camiseta. Es inteligente porque lee mucho. También escribe poemas. Es muy serio, habla poco y cocina bastante bien. Hola, chicos. Soy José García, de La Onda Joven. ¿Cómo es una chica guapa para vosotros? Pues es rubia, no muy baja y delgada. Siempre lleva faldas cortas. Sus ojos son verdes y tiene el pelo largo. No es problema si lleva gafas. Es simpática, abierta y no es habladora. Nunca está triste. Buenos días, señora. Me llamo José García. Soy reportero. Trabajo para la Onda Joven. ¿Cómo es el hombre ideal para usted? El hombre ideal para mí es mi marido. No es ni alto ni bajo y es un poco gordo. Tiene el pelo negro y los ojos negros también. Tiene una gran nariz y tiene bigote pero no lleva barba. Lleva también gafas. Es inteligente y siempre está alegre.